león saludos Sintonía Berriozar y Ratia Sintonía 100.8 FM Jueves 17 de junio 20 horas 4 minutos 8, 4 minutos de la tarde Y aquí comienza como cada semana El programa de Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales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 En el programa de hoy tendremos visita, la visita de la formación Burutik para presentarnos lo que es su nuevo trabajo de estudio, primer trabajo discográfico que editaron en el 2020 bajo el nombre de Paradisoie. Además de hablar de este trabajo discográfico, hablaremos de la trayectoria de la banda y por supuesto también del concierto de este sábado, 19 de junio, en la Sala Totem de Atarrabia a partir de las 7 de la tarde junto a la formación Agoan. Y también escucharemos dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico para la formación La Excavadora. Todo esto durante estos próximos 60 minutos aquí en el 100.8 en Berriozar y Gratia en una nueva edición del programa Euskal Musical. Programa de Euskal Música que vamos a arrancar Con lo que es el álbum debut Para La Excavadora, para Pena De Obligaciones, Sumisión City Blues Y Mark Ramones, para Chiqui De Gatillazo, para Angelillo De Gatillazo, Rocaina y Sálvate Si Puedes, para button De Gatillazo y Al Carajo, y Miquel De Children y Vicepresidentes Esos son los cinco componentes de este Nuevo proyecto musical, el proyecto La Excavadora, editado Por el sello Mauca este año 2021, 12 auténticos Temazos, con sabor a desolación, mucha calle y, ante todo, de resurgir de las cenizas o de toda esa historia que nos han volcado encima. Primer trabajo discográfico para esta formación, para la excavadora de ese álbum, te extraemos dos de los temas, Futuro y Ceniza. Música Estaban sonando dos de los temas incluidos En el primer trabajo de la formación La Excavadora, una banda Compuesta por míticos de gatillazo De Alcarajo, de Rerrocaina O de vicepresidentes Entre otros, ahí estaban sonando los temas Futuro y Ceniza Y ahora lo que vamos a escuchar es uno de los temas Incluidos en el primer trabajo discográfico Para la formación Burutic El álbum titulado más concretamente Paradiso A lo que vamos a escuchar, el tema Begirale sinchoa ya están por aquí Dos de los componentes de la banda Asier Acordeón y Joaquín Bajo Así que escuchamos uno de los temas del disco Y nos centramos en ellos Nos centramos en la formación Burutic <música> GUSTA GUSTA GUSTA GUSTA GUSTA GUSTA GUSTA GUSTA GUSTA GUSTA Mezu berdina eta jo kaldibera Ez berdindateke segunetat zeigera GURANTZU NALDA DAITZEKE ORDEA EGRIAREN ARABERA Petiko legez mila begirale izan dira mildua calle ya aquí cabe que no te falite en un ciudad be, mira mira yo andara magon gaien en begue tan negacio haga duda tanto tan usia de sentimiento va a morrura y surte Me yo zu zapalua i zamenari Ore nan kafitamenitoa Me yo zu e azapalza ye aiñoi Ikaba Azkadugu eskura ematen dikugena Milazeko itxura kalbuda eta Itxura bilatu behar da Azkatasunari dapakezke Ikarabaretu nahian baina ala ere Ikararen gabe lu andará hago begietan negazio agayen duda Alkotan catano se den sentimentua en sentimiento amorura bat zure haré kimbas tanggal yo sus zapaldua y tanenari en alcun fitan enicho tanggal yo sua zapantaje batu tudo en altura ba lu andara mago Dia den sentimento va a boruraisurtzeare klimba Et honorar duya tengo sas en duenura Si ta teño i tan mutuaren artean No desentzo sumeni cabe Pegirale Sinchoa, uno de los temas que te puedes encontrar en el primer trabajo discográfico de la formación Bullutic. Ocho temas te puedes encontrar en el disco titulado Paradiso a, un CD, grabado el año pasado, en 2020. Antes de hablar del disco, de la trayectoria de la banda, de los conciertos, vamos a escuchar otro de los temas del disco. Nos vamos a ir hasta el séptimo corte del álbum para disfrutar del tema Le Cuco A. Biko za era zarr, gen aurren ba belteko, en abin zenditu utze, dekua belturra, esigne gonata sua, atotik biakora, deia goran. Cada escutada sandura belli sustenza ja Ora esos tus garracias verás en ti tú tusildas son Eia ker, korrerak bedeak. Aienen aurrean bortita dituika burẽ, ballariaren alda gerida, sarez morra den jai. Biterima Ensaya tú, verán ya que era tú. Demora es tu cagar así a verás en ti tú. Disertas una obra te coarmen a nadú. Cada os tu cada laguna Sierra Acordeón y Joaquín Bajo son dos de los componentes de la formación Burutik que están en el programa Euskal Música de Berriozar y Gratia para presentarnos lo que es el nuevo trabajo discográfico que han editado para hablarnos un poquito de la trayectoria de la banda y por supuesto para hablarnos del concierto de este sábado en la Sala Totem. Eh, vamos a comenzar la entrevista hablando un poquito de los inicios de Burutik. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma Burutik? Opa. Eh, puh, a ver, Burutik se forma hace pues unos aproximadamente 5 años. Pero bueno, Brutti cada cinco años se llama Brutti J y era un grupo así como de romería de, de cuatro críos pasándoselo bien, vamos a ser sinceros. Y luego lo único pues se va desarrollando, se van cambiando de componentes y va entrando un poco lo que viene siendo, como digo siempre, el fundamento. Que es algo fundamental en este grupo. Eh, como decías, lleváis ya cinco años en activo y han ido y venido pues eh, componentes. ¿Eso hace que las canciones cambien a la hora de ensayar? al estar ahora los cinco componentes finales, digamos, de la banda. Muchísimo. Los temas que están en el último, bueno, el primer disco que grabamos, de hecho, publicado en marzo del año pasado, 2020, esos temas está compuesto ya con los cinco miembros actuales. ¿Sí? ¿Sí? Luego, lo que era de antes eran versiones, y bueno, de hecho, ahora, eso, como grupo Buruti, como tal, llevamos, que llevaremos? Pues, dos, pues, y dos año y años. pico. Año y pico, sí. año y pico, como oficialmente año y pico. Sí. <ríe> Eh, Brutti, como habéis comentado, comenzó hace cinco años atrás y ¿cómo ha ido la evolución, la banda, antes de entrar digamos a grabar lo que es el primer trabajo que lo editasteis en el 2020? Eh, ¡Uf! La evolución. Pues bueno, empezando porque es que... eran otros músicos, lo voy a... cuando entró Joaquín es cuando empezó un poco así? Sí, bueno, yo claro, yo no noté el cambio de... hasta que entré yo, pero luego cada miembro que entró marcó bastante también, ¿eh? Sí. Y luego aparte también que Antes de entrar antes de entrar Luar, ya teníamos canciones compuestas, pero eran otras que, que no han entrado en el disco. La evolución musicalmente y tantas relaciones y todo, pues ya ves que ha cambiado un montón. Hemos cambiado hasta el nombre. ¿Las composiciones de Buruti que están inspiradas en algún grupo en concreto? Uf, uf, pregunta difícil, ¿eh? Hombre, siempre están inspirados en algún grupo, pero yo diría que el grupo que tenemos en común... Eh, así como que que se nota bastante y está bastante presente en nuestras composiciones sería Berricharrak mm. y luego también escuchamos mucho Panorama y Ruñerría lo Muchísimo. que viene siendo Scavidean Erdoil y Betty mmm, Touchers no no voy a seguir diciendo nombres porque <risa> si se me olvida alguno igual se enfadan <risa> pero sí generalmente eso y luego aparte que somos cinco personas muy distintas y con con distintos gustos entonces cada uno aporta también como un extremo de... Sí, pues hacemos una macedonía interesante. Y siguiendo por este derrotero, a la hora de preparar las canciones, ¿las hacéis pensando en algún público en especial? va más que en público... A mí por lo menos en mi caso es pensando en el grupo, o sea, a la hora de componer, ya sea lo que compongas, ya estás pensando en esto lo va a hacer tal, esto cual, ahora se mete acordeón, esto es para guitarra, ahora es un poco pensando en el grupo sobre todo. Sí. Público, bueno, sí que es verdad que dices, bueno, vamos a hacer alguna mascañerita igual, para Tienes que hablar con el disco así, pero tampoco compones exactamente para para el público. Uh -huh. ¿Y en qué estilo de música os centráis? Porque veo, he visto en el primer disco que hay... Bueno, prácticamente hay de todo. Es, que... Que, dice, es que no nos centramos. <risa> no, nuestro, nuestro estilo podría ser más o menos como rock, así algo genético, y con acordeón. O sea, lo, que, de, de, lo sí. que describe el estilo es el acordeón, yo creo, un poco así. Sí, es que somos muchas cosas. En realidad, no nos gusta tampoco que nos etiqueten, porque... Bueno, somos músicos, estudiamos música y usamos recursos de diferentes estilos que... No sé, nos movemos por todo lo que controlamos, no queremos etiquetarnos ahí. Eh sí. hablando un poquito ya del proceso de grabación de Paradisua que ha sido el primer trabajo que habéis editado. ¿cómo fue ese proceso? ¿Dónde se grabó? ¿Cuánto tiempo habéis estado en el estudio? Pues lo grabamos con Josué Biti aquí al lado de hecho en Barrio Plano en Drum Groove Studio, creo que lo he dicho bien. Sí. <risa> Y fue claro, nuestra primera vez en un estudio, claro Entonces fue un poco caótico para nosotros Pero menos mal que el Joshua vamos, Nos supo guiar súper bien Fue como un padre Un padre, sí, un padre sí, musical para bien. nosotros eh, ¿Hay alguna colaboración en el disco? En las canciones, en la maquetación, en las fotos mm, ¿Colaboraciones de Con grupos Oficiales y patentados Y tal, no, pero hay una colaboración Muy especial de un coro Que es un coro formado con amigos de bachiller, <risa> nosotros 70. hemos salido del bachiller escénico de Alight uh -huh. y, y bueno, ahí solíamos cantar en coro y algunos de esos pues nos los camelamos para <risa> para, para cantar en nuestro ¿En disco. disco? <risa> eh, contarnos un poquito las letras de las ocho canciones del disco, de qué van, qué queréis expresar en cada una de ellas. No sé, yo haría un resumen de todo, que es una, una crítica social bastante completa, diría uh -huh. yo. Tocamos muchos temas como la violencia de género, la libertad de expresión. Eh, tenemos un tema dedicado a, a los presos de Zkava. Uh -huh. eh... sí. No son temas tampoco novedosos, pero son otros puntos de vista, sí que es verdad. O sea, están contados desde puntos que igual no hemos escuchado tanto, por ejemplo. Uh -huh. Sí, sí. Eh, detrás de la salida de este disco, Paradiso A, me imagino pues que ha habido mucho tiempo de ensayos, de trabajo Contarnos un poquito esos momentos de ensayo antes de la entrada a grabar ese disco Pues uf, fue una temporada, justo cambiamos de batería y el, Entró Inanzu, que es la última componente en llegar Y fue justo entrar y entró para grabar O sea que cogimos pues a partir de septiembre sí. una cosa así Y nada, fue pulir, pulir, pulir Mientras compaginamos con estudios, claro, lógicamente mm. Pero sí, meterle caña en Navidades y en enero 2020 ya estábamos con, con Josu. Eh, cinco años han pasado desde que comenzasteis como banda hasta grabar el año pasado este primer disco. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Lo habéis hecho todo tranquilamente? ¿No habéis tenido oportunidad hasta el año pasado de entrar en el estudio de grabación? Hombre, yo creo que es lo que ha dicho antes Capón, el fundamento, que no llegaba. <risa> Sí, y... Y, y un poco madurez también, al final. pues Con 15 años no te planteas un disco, por lo menos seriamente. Igual uh -huh. te puedes grabar tus cosas. con Bueno, hay muchos medios uh -huh. hoy en día para grabarte. Pero así como algo un disco así tan seriamente, la verdad que nos pillaba sí. muy críos. Y no sé, fue, llegó, llegó pero porque tenía que llegar. O sea, llegó tarde, pero... pero <risa> sí, sí. Pues ya teníamos sí. un cúmulo de canciones ya compuestas, montadas... Uh -huh. Y una decisión, sobre todo. Y una decisión, sí, sí. sí. Porque son canciones... Compuestas en periodo de dos años eh, Antes de meternos a hablar de los conciertos eh, Si os parece vamos a escuchar otro de los temas Incluidos en este primer trabajo de Burutik eh, Para Disua hemos escuchado ya Begira Le Sinchoa y Le Kukua eh, Ahora con cuál os gustaría que la gente Escuchase Por otro palo, igual corrígeme Pero igual Balanza, por ejemplo ¿Balanza? Pues, No sé, es, me un... parece correcto sí. Balanza Reñokoa <risa> Es un estilo que, bueno, es, es diferente o sea, Además abre el disco con esta y Bera alde, berantza bulta, sepalletan gantzak balantza, rinkatzak esingorantza bulta Se tiene mano máquina fallezca del san humore asomando more del taza que su renciste humoneza en capaz si no fallezca no es ya penca yey yey la beta mitad se tiene mano máquina fallezca peral de meranza mucha se palletran tras valente no tataken sin gracias punza santa <tipoakirizan> así tu aflitando en ledo corroaño se mata ni palo hace tercero puras gatas un ego que i abandonara mastero No venía manita de nadie con el ascensor, se va llevando mi de los perros ERAGIN gin dezaken dir dira pareta lintsatutako begia begia dira ekia de ki ene que te doy te esia botartea gure sistema bela que salga tu significates yo condaño que hace la escena dictadura va Le verán zabulzas espayezan gantzak palanza rinkaza que singolanza pura casaja. Los mismos que andan en la voluntad del morro que no se va todo y pasa <totipa> en el cielo. Pura santa sube dos días a volar a más leos. O que corra pero de los dedos. Mi vida nada más era un hilo colorado por tan se mató ni palo hasta el acero, puras catas únicos ti va a mandar a más pero. Con mi corazón te quiero lo te quiero te quiero que y mata tu un hilo colorado se va que modi que Seguimos con la formación Brutic, más concretamente con Asier y con Joaquín en el programa Euskal Música. Eh, vamos a meternos a hablar de los conciertos. ¿Cómo tenéis pensado presentar el disco aparte de incluir los ocho temas? ¿Vais a realizar alguna versión? Porque ya habéis hecho algún concierto. Bueno, <risa> tenemos 10 temas en realidad. Claro, ya publicado son 10 Son ocho del disco, un single anterior y, y un, un single, single publicado hace nada, uh -huh. hace un mes. Sí, sí. Entonces tenemos esas Igual es verdad que para llenar repertorio son pocas Y, y bueno, sí que nos gusta meter versiones sí. sobre Además, todo Por, por gusto, ¿eh? sobre todo sí, sí, sí, sí Por estudiarlas, cambiarlas, hacerlas un poco nuestras Y, y bueno, depende del caso también que el grupo original Pues las escuche. Y si le hace ilusión bien, si se enfadan... Pues no tan no. no. nunca se enfadan. Y este sábado 19 de junio estáis en la Sala Totem, dentro de la décima edición del Festival Burla Rock, junto a la formación Aguan. Eh, para la gente que quiera veros en directo, que nos vamos a poder encontrar ese, este sábado? Pues este sábado va a ser el primer concierto en Pamplona donde toquemos Damua, que es el último single que hemos sacado. Y la verdad, bueno, a mí por lo menos me hace ilusión tocarlo en Pamplona, porque lleva un mes, es muy... Sí. sí. Nuestro niño todavía. Sí, sí, acaba de nacer. Sí. Entonces, eso más el disco y, bueno, también un poco, no un análisis, pero bueno, sí que vamos un poco resumiendo lo que es un poco cada cada tema, bueno, puntualmente detallando, o sea, aparte de que sea un concierto de escuchar músico, al final es sentado, entonces hay que ofrecer sí, algo. Sí, eso es verdad, es más exigente, sí. que en una chozna donde la gente está de eso pie es. normalmente borracha encima, sí, mucho hay, la que, cosa. Hay, que, hay que hacer una buena presentación, sí, sí. Eh, aparte del concierto de la Totem, ¿tenéis fechas ya cerradas para subiros encima del escenario? Pues sí, tenemos alguna. Algunas, sí, sí. Tenemos el, el fin de siguiente en Printa, en, en lecumberry ¿26 de 26 junio. de junio, sí. sí. El 10 de julio nos vamos a Ibar uh -huh. y, no sé, confirmado, confirmado. Yo creo que... No. No. Luego lo que pasa mucho en estas fechas es que hasta el último momento no se confirma sí, claro. nada. Da cosa a decir, sobre todo, porque igual tienes alguno ya casi cerrado, pero no lo vas a ya. decir. O sea, es que <ríe> hasta el último momento... sí Eh, tenéis varios videoclips entre ellos el último que habéis sacado recientemente del tema Domuak eh, contarnos un poco cómo fue la grabación del videoclip que ha hecho la mezcla masterización en realidad solo queríamos grabar algo queríamos hacer algo porque veíamos que estábamos parados, no había mucho dinero tampoco para hacer un disco, entonces grabamos un tema y es un tema que compusimos en, en el confinamiento y ya en el desconfinamiento nos empezamos a juntar poco a poco, lo montamos enseguida Un fin de quedamos, quedamos en Abaurrea, en Caserío, para, para montarlo todo bien. Y, y ya fuimos a grabar con Herbiti, ¿cuándo? Eh... Finales de agosto, el último de agosto. Sí, ¿no? Sí, sí, Por sí. sí. Y, y... y bueno, lo mismo, es que Herbiti es un cachopán. Y ya íbamos con un poquito más de experiencia, pero también confianza, ¿eh? Nos salió un poco... Sí, sí, y luego nada, desde que grabamos el tema que fue en agosto hasta que nos de nos decidimos a agarrar el videoclip, que acabó siendo en marzo, pues pasaron uh -huh. siete meses. Sí. Una cosa y otra, te salen conciertos, te salen alguna cosa más y ya te sí, claro. despistas. Uh -huh. y... y luego en el videoclip hemos trabajado con, con Beñat Goya, Iñaki Tristan, que... bueno, y seguimos trabajando también para hacer diseños de los carteles de los conciertos nuevos que salen y tal. Eh, bueno, son dos amigos que hacen una gozada, hacen sí. una gozada y íntimas son muy profesionales y ha salido un trabajo precario, pero <risa> pero de, nivel, de, de nivel. nivel, sí, sí. El disco para Paradisua ya lleva tiempo a la calle, casi un año para la gente que lo quiera conseguir de forma física, sigue habiendo copias o ya es un poco complicado. Sí, sí hay, sí Mira, sí, el otro día que sobre la entrevista nos preguntaron lo mismo Y a ver, me acordé de los sitios donde está Entonces voy a intentar decirlo o sea, así un poco rápido En si Pamplona sale. los tenemos en el Aquelarre En la Chantrea Luego en, en el Garazi, en Calderería En Iruña Y en, en la Itiña, en Jarauta Luego saliendo de Pamplona tenemos en alchasu en el Barcha la Parta Tenemos en eh, En Leitza, en el Peritza Sí, ¿no? sí, me imagino, en Tafalla eh, pues te diría en el... no me atrevo a decirte en dos <risa> no me acuerdo buah, no me atrevo a decirlo que a mí ahí... me impresiona que se haya acordado del resto <risa> y en Artajona en Artajona también en Artajona, sí, uh -huh. sí. eh, ocho temas incluyen en el disco ¿hay alguna canción que cada uno de vosotros os guste más por algo especial a la, a la hora de haberlo hecho? Yo soy muy indeciso. Habla tú. Yo lo tengo bastante claro. Para mí es Beirazco a Ingura, que es un tema que empecé a componer a partir de un poema de mi hermana. Uh -huh. eh, nada, el poema era sobre un alcohólico que despertaba en el hospital y, bueno, no, no voy a contar el poema como tal, pero la canción trata un poco de eso, de, de olvidar con métodos artificiales, no meterse en un zulo y no poder salir... Uh -huh y bueno me parece una canción me, me gusta porque es una canción de la que me han llegado comentarios del tipo de oye pues este tema realmente lo he sentido como mío y tal y es, no sé es una cosa muy bonita que tiene la música Seguimos con la entrevista a la formación Murutik con Asier y Joaquín eh, para contactar con la banda, teléfonos, redes sociales. Tenemos todo en redes sociales. Todo. Todo, todo, todísimo. No, tenemos, bueno, tenemos Instagram, eh, tenemos Facebook activo, todo hay que decirlo. Y luego en el mismo Instagram, en Facebook, bueno, en Twitter. Y luego está, en, tanto en Instagram en la biografía como en Facebook también en la biografía, tenemos ahí un unos enlaces, sino tenemos todos los todos los contactos, tenemos el correo que es eh, pues, brutij29, o sea, j es una j, vaya, eh, brutla la letra j29@gmail.com. Bueno, está el teléfono también, eh, está un poco todo, o sea, que nada más meterlo bueno, igual en internet. Para entradas del tótem ahora mismo. Che. Sí hasta o hasta hace poco el enlace al, al videoclip. Sí. Bueno, lo vamos lo vamos renovando un poco también. Pero vaya, cualquiera que se meta en internet ahí está, o sea, no, sí. no está escondido. Bueno, aparte de Asier, acordeón y Joaquín bajo, los demás componentes de la banda, eh Brutic son pues tenemos a Mikel, Mikel guitarra, que es el de hecho es el único que sigue conmigo desde hace 5 años. <risa> Yo Asier, por cierto. Y tenemos Luar guitarra. Y bueno, y la última en llegar, Iranzú, batería Pues si os parecía antes de ir acabando con la entrevista Y antes de meternos a escuchar varios temas Ya que habéis traído acordeón, guitarra, habéis traído de todo eh, Algo que me haya dejado, que queréis decir? No sé, mira, igual recordar eh, Sala Totem, al, se abren puertas a las 6 y media Si no me equivoco sí. Junto sí. a Gohan tocamos eh, Bueno, y este sábado 19 Y vamos, tenemos unas ganas espectaculares ¡Ja, <risa> ja, Pues eh, mientras os vais preparando a hacer Yokin, vamos a seguir eh, escuchando otro de los temas que nos podemos encontrar en lo que es el primer trabajo de Budrick, el álbum titulado Paradisua. tanto vai vaiña surioni va te da verdad tu porste anbotate goaiña esagutenu en avera señenerozo Ke zuen iraina zen wenalta de titaleran Karro exanez beti sewenzil porreko Velazco Ingura, Balanza y una soutina Do aganun nagian samarè Ishue yanoban zen ustul oraille Cada ni kasuta da un kasu Molakoa deno hartzea Eseresen mentesure kabu Haurrengo ko azena ser cenas turistik zun dias tudala zuzen saitunde docen berri riketzai zuela lasen beste sin billa katu sinen ate unstai ser cuchesan dusulabik ñoi esna sinyan lavaisi Iadan ikastuta daukazu nolakoa den lokartzea Ez ere zen menpezure kabuz eta horren gogo izan oro itzea Iadan ikastuta zaitu egunan gitzeko liu Badaden bora behirak ustuz, ez duzul Zabulta ze baietan gantzak balantzarren Katzake zingorantza bulta zantza Zabulta ze Ezo mendamore bentzat Ata ezak hartu erregen txisteku moret Zagatza eta gizanun baile eta non dezertza Eta zailre irutzi ari dena betzan Eta zertilemada batzina eparien Zagberande berantzak guztazen painetan Gatzak balantzaren kataketzen horan Zagurazan eta puen da eta naida Basismatzen bizan daimazteara unik torero Morruka dixo ebat hori paulo jatzen da zero Guras nintzatutako bekiak, bekiak, eki, eki, ekiak, muten zinkira. Dira multa banak eta xia botartzen, burre sistemak berak ezagai dukik ikatzen, jokondaino katzenakena diktadura batzen, huan nela berroa juzte daztugu utziatzen. La vuelta se paya tan tan lanza rincachote sinoranza gulza sanza Pasmo quinitzando matar al coloro corruca lleva todo y palo hasta que no creo unas catas una coquieva balan a los pelos Con mi corrapero tu querado titiritero e quien matenzo un aricon en A mi celular no le dolero, porro calle se va toni palo hasta tapalo, unas capas un eco iba a dar a mastero. Con mi corajero tu tera va tititero, me guía mi celular y tonen a tsero, semaje cuando que mi casa dura en hablaros Sua shaldu bai Estaban tres temas en acústico que nos han pues presentado Asier, eh, Acordeón eh, y Joaquín Bajo de la formación Burutik. Eh, pues Asier Joaquín, es que ricasco por haber venido. Suri. Es eh, suerte Suri. Y, y a ver si nos vemos ya prontito con nuevo disco. A ver. A ver. A ver. A <risas> ver.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 Pues ahí está la entrevista que hemos mantenido con dos de los componentes de la formación Burutic, más concretamente con Asier Acordeón y Joaquín Albajo. Recuerda, este sábado, 19 de junio, a eso de las 7 de la tarde, en la Sala Totem de Atarrabia, estarán encima del escenario, junto a la formación Aguan. Y nosotros, que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal de Música, la edición de este jueves, 17 de junio en directo, sábado, 19, domingo, 20 de junio, en repetición. Recuerda que dentro de 7 días,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 legi eta pika miten naiz, bibadaki ni horrela naiz zezer, baizzkutatzen bidak, Hori da irzakin naiko duena!